Bueno, hemos tenido reunión con los comerciantes de primero de mayo, los comerciantes mayoristas, igual ellos están asentados en el garaje del mercado popular y cuál otro grupo también que están asentados en la posterior de atrás, ¿no? Y cuál este nosotros hemos pedido como consejo municipal a producto de los diferentes denuncias tanto los vecinos y tanto los mismos gremialistas de que ya eh, se estaba saliendo de control la situación de tema de estos mercados eh, gremialistas y cuál este ellos por ejemplo exponen de que ellos están eh su planito como corresponde los 180 que se les ha repartido en coordinación de la intendencia de esa parte ellos no tienen ningún problema y segundo en el tema de la eh, en el tema del horario que se les ha explicado también lo que hemos sacado la resolución de que ellos van a acatar porque la resolución es de, de obligatorio eh, de forma obligatorio, ¿no? Ya la intendencia municipal tenía que ser el trabajo de que sí en la parte posterior de que hay algunos puestos que se, se han repartido que algunos dirigentes hasta Uh, es eh, 5 metros o 140 o sea hay puestos que sean excesivos y cuál eso ya la intendencia municipal tiene que hacer un trabajo técnico tiene que ingresar a, a normar la situación y hacer cumplir el horario no eh, todo normativa leyes es de obligación de forma obligatorio no aquí ya sea la intendencia en coordinación con la policía se tiene que cumplir